Continuamos en Uno Contra Uno Radio este día jueves, 20 grados dice la tele que hace, la verdad no lo sentí eh, pero bueno, supongo que no miente el pronóstico, pero bueno, es algo que siempre puede fallar Nos trasladamos a Comodoro, ¿cómo estará Comodoro, Martín Villarán? Está muy bien, está, está lindo, un poquito de viento, pero, pero está lindo el día Bueno, muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a usted Bueno, contanos un poco qué evaluaciones hiciste, ¿no? del primer amistoso de gimnasia, ¿no? con el cual empezaron a estirar un poco las piernas ¿no? en ese 88-78 contra Hispano la verdad que es positivo porque estamos sin cuatro jugadores menos Giorgetti selección argentina Eloy Vargas en la selección dominicana Lewis de la de Venezuela y, y con un micro desgarro Pitu Rivero entonces complicado. complicado para jugar y la verdad que fuimos con ocho jugadores Seis, dos sub-23, dos juveniles y la verdad que para lo que fue los 40 minutos, más allá de un montón de errores que tuvimos, para mí el balance es positivo porque han hecho un esfuerzo extra muy grande, porque imagínate que nos faltan, de los cuatro son tres titulares. Claro, sí, sí, y, obvio. Y tratamos de mantener la idea de juego, tanto defensiva como ofensiva, durante los 40 minutos. Bueno, ¿y, y el equipo completo cuándo lo llegarías a tener? ¿Cuánto 19. tiene Pitu no, con esta lesión? Pitu llegaría para el primer partido con Peñarol. Eh, pero como tiene el antecedente del, de ser casi en el mismo lugar de, de la lesión del año pasado, vamos a ir evaluando a ver si... No lo vamos a apurar. Si no llega con Peñarol, no llegará. Eh, vamos a ir llevándolo tranquilo para que él pueda jugar y esté a disposición del equipo eh, los minutos que tenga que jugar. Claro, y el equipo completo, eh, ¿cuándo contarías? Con o por lo menos sin Rivero pero ya con los seleccionados eh, y con todo el resto, ¿no? Es, supongo que el 14 y 15 te hacen iguales condiciones para la semana del básquet, ¿no? Esa, eh, sí, nosotros el 19 vamos a tener el equipo completo, el, el 19, 19 de la noche. La noche. Eh, ahí, ya, ahí se van a sumar todos. Alguno, Lewy llega el 18 a las 2 de la tarde... Pero Loy Vargas llega el 19 a, a la tarde también, así que va a estar para entrenar a la noche. Bueno, eh, conforme con lo que pudiste armar, da la sensación que gimnasia en este mercado se ha reforzado muy bien, además mantuvo la base, tal vez obviamente el asterisco es lo de Shaquille Johnson, ¿no? que finalmente nos podrás contar. Sí, estamos, estamos contentos como, como institución, yo creo que tanto los dirigentes como el cuerpo técnico está estamos conformes, tratamos de apresurar la perna, terminó la liga yo le dije, hay que tratar de, de tratar de incorporar dos fichas nacionales lo más rápido posible eh, y lo hicimos con, con Lucas Pérez y con, con Sebastián Vega que la verdad que eh, para mí nos van a dar un salto de calidad en el equipo eh, entraron muy bien en el grupo y, y bueno, y como decimos la baja de Jaquiel Johnson es una baja importantísima Eh, Lewy estuvo entrenando cuatro días no es lo mismo eh, no, no tiene el mismo juego pero también es un jugador que, que puede entrar en la dinámica de, del básquet que tratamos de proponer nosotros y bueno, esperemos que sea así En cuanto a Walters, ¿qué puedes contarnos? Walters es un chico que vino eh, tanto él como la gente lo saben vino para entrenar eh, a sabienda que por ahí no va a pisar cancha es un chico muy intenso, eh, pero que está a falto de, de táctica y, y físicamente no está no está preparado. Eh, todo lo que hace, lo hace por, por intensidad y por voluntad, la voluntad que tiene él. Eh, y no está sirviendo para entrenar. El otro día jugó unos minutos, pero bueno, eh, le, le va a costar porque viene de, viene de un lugar donde se jugaba eh, muy libre, donde no había tantas reglas y bueno, por eso te digo que tácticamente le, por ahí le está costando un poquito pero nos está dando una mano para entrenar después, si puede ser que nos dé minuto algunos minutos, bienvenido sea o sea, suponemos que para la Liga Nacional no continuaría este muchacho, ¿no? por, por el momento sí, porque era él o no tener a nadie eh, y, y yo dentro de lo, digamos él es el jugador 10 y me sirve para, para los entrenamientos Nosotros buscamos en el puesto de él un juveniles o un sub 23 y hemos tocado más de 10 chicos y de Argentina y no vienen por porque estamos en Comodoro. La mayoría del impedimento es la distancia o la distancia y el estudio. Entonces terminamos con un con un jugador extranjero muy económico. Eh, que nos está dando lo que necesitamos por ahí en las prácticas, una persona más para, para poder entrenar bien. Y en el armar los equipos, ¿cómo ves al resto, no en comparación con gimnasia? Y sobre todo te hablo del grupo D, donde muchos decimos que hoy por hoy gimnasia es el favorito. Sí, nosotros nosotros tenemos una, una base importante. Eh, yo trato por ahí siempre de, de bajar la, las expectativas hablo de internamente en nuestro en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Sí, sí. Eh, que tenemos que ir partido a partido, estar tranquilos, focalizado en cada en cada juego. Eh, y, y yo respeto mucho a todos los rivales, más allá de que tengan, hayan cambiado o, o algunos clubes están eh, peor económicamente que la liga pasada por una cuestión de, de lo que se vive en el país a nivel económico. Eh, después a la hora de jugar eh, la mayoría de, lo, de los equipos son muy fuertes y se hacen fuertes en su localidad eh, tanto lo, nosotros como los otros cuatro equipos que estamos en la zona entonces, más allá que vos me digas ahí que estamos como favoritos eh, después a la hora de jugar eh, eh, se hace difícil pero bueno, nosotros sabemos que mantuvimos una base que tratamos de incorporar eh, Dos jugadores nacionales de jerarquía Dos jugadores de, de selección Uno de Dominicana y uno de Venezuela Entonces bueno, eso te da un, po, un margen Como para decir, sí, estás por arriba del resto En los papeles Como te digo yo, yo respeto mucho a, lo, a los rivales Y a la hora de jugar, bueno, veremos a ver Cómo funciona el equipo, este es un equipo De los cinco titulares y cuatro jugadores nuevos Entonces hay que ver a ver cómo nos ponemos En la puesta a punto El, día, el primero el día 23 con No, eso está claro, que hay que respetar a todos los rivales antes de jugar y que después son 5 contra 5. Pero bueno, uno de los papeles lo ve a gimnasia por encima del resto, por lo menos en su zona. Sí, a mí a veces por ahí, lo, entre los dirigentes por ahí me plantean eso, le digo, estén tranquilos. Estén tranquilos porque eh, después eh, hay que ensamblar eh, las piezas. Ah, pero ves que este gimnasio que... ilusiona, ¿viste? A lo que voy. No, seguro, seguro. Yo lo, yo lo sé... Y porque a veces me lo, me lo transmite Por eso vuelvo a repetir Internamente eh, Yo trato de bajar un poquito Para que no nos vayamos de foco El año pasado no era esto eh, Y no fue bien así Entonces tratar de mantener esa misma línea no Martín, te saluda Nico Trapani Hola Nico, ¿cómo estás? Todo bien eh, Te cambio un poco el panorama Y te hago una pregunta por un jugador eh, en específico Que es Franco Giorgetti Que te tocó recibirlo sí. de Peñarol Eh, superando varias lesiones, tal vez en su mejor nivel y fue una apuesta para el club que le salió muy bien porque da la impresión que Giorgetti eh, está mejorando temporada a temporada y desde su perfil bajo aporta muchísimo para el equipo ¿Cuán importante es Franco para el equipo? Importantísimo eh, La evolución que creo que tuvo él la temporada pasada fue inmensa eh, Asumió, nosotros tratamos desde el grupo de trabajo darle muchísima confianza saber el potencial que él tiene un, un alero de dos metros cuatro que te puede jugar la tres la cuatro que llegó prácticamente no penetrando y nosotros le en las primeras charlas y durante toda la temporada le pedimos que empiece a penetrar así se hace un jugador más completo que penetre que juegue situaciones de poste bajo que tire de tres puntos pero que no se limite solo al tiro de tres puntos que que sea un jugador más completo y creo que él se ha sentido cómodo con con esa confianza que le dimos desde el cuerpo técnico y que le dieron sus compañeros eh, porque si algo destaco yo de, del grupo anterior y de lo que se está formando en este es el grupo humano que tenemos eh, que tratan siempre de, de, de que cuando uno está por ahí bajoñado eh, el grupo mismo lo va llevando para que para que levante su nivel entonces en ese sentido yo creo que Franco se siente muy cómodo y por eso por ahí el presente que está viviendo ahora sí me imagino que es muy orgulloso verlo en una selección nacional nuevamente para nosotros para todos para los compañeros para la institución para imagínate para uno como entrenador que él esté ahí al igual que lo que pasó el año pasado con Mencia en la selección cubana Panchima ya que tiene mucha más experiencia y volvió a tocar la selección uruguaya eh, la verdad que el rendimiento de Diego Romero eh, lo que lo que lo que pasó con Diego el año pasado que tuvo que jugar muchos minutos y con y lo que ha hecho como capitán entonces se han dado un montón de cosas eh, durante la temporada anterior muy positiva que bueno, que esperemos que en esta liga la podamos mantener, que no es fácil Sin lugar a dudas La última y no te molestamos más eh, 14 y 15, es decir, mañana y sábado forman parte de la semana del básquet ¿Tienen algo más eh, en la agenda? Sí, se suspendió eso Ah, se suspendió, mira vos Eso se suspendió, Me, nos avisaron a, ayer por una cuestión organizativa eso se hacía cargo la ciudad de, de Puerto Madryn Claro, con, y, con, con el, el equipo no, de Ferro Ferro y Bahía Vázquez eh, sí, sí. y bueno, eso se, se canceló así que vamos a seguir entrenando como estamos entrenando hasta ahora, esperando que se incorporen el 19 del resto de los jugadores y bueno, preparándonos para el 23 que va a ser Peñarol o sea, no tendrías más amistosos en lo pronto no, no tenemos más amistosos Martín, muchas gracias por todos los datos por, por atendernos como siempre Bueno, y lo mejor, ojalá que consigan lo, lo que buscan y sobre todo lo que quieren los dirigentes ¿no? Sí, esperemos que sí, esperemos que cumpliendo los objetivos que nos proponemos como equipo y que quieren instituciones. Este es un año muy especial para, para el club, son 100 años. Eh, y bueno, esperemos que, que nos vaya lo mejor posible. Muchas gracias Martín, un abrazo grande. Dale, un abrazo a ustedes, gracias. Bueno, está ahí la palabra entonces de Martín Villagranco.